Hola. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Bueno, eh, recién cuando las autoridades de la Feria del Libro me pidieron que estampara mi firma una vez más en el libro en el que él hacen todos los que la visitan eh, me encontré con la firma de Néstor allá por el 2005, creo, cuando presentó un libro sobre poesías de detenidos desaparecidos. Y me encontré también con mi firma cuando todavía era senador. Y ahora vengo otra vez como senadora, pero ya no vengo a presentar un libro. Es una experiencia única porque ahora vengo como autora del libro. Y la verdad que que yo quiero empezar por lo que normalmente está al final de los libros, que son los agradecimientos. En primer lugar, un agradecimiento, por supuesto, a las autoridades de la Feria del Libro que además es el primer año que lo preside una mujer, con lo cual, la verdad, yo siempre digo y creo mucho en las señales, pero bueno, autora y presidenta está bueno, y no, no, pero por favor no, no, no, presidenta, la primera presidenta mujer, yo ya fui presidenta, ella es la primera presidenta mujer de la Feria del Libro, en lugares naturalmente reservados siempre a los hombres y donde las mujeres comenzamos a tener eh, presencia. Eh, bueno, nada, quería agradecer también a, las, eh, a la editorial, a la Juan, que bueno, me recibió muy bien. Quiero también agradecer a los miles y miles que han comprado el libro momentos difíciles, porque me consta que además muchos lo hacen juntando las monedas o juntándose entre dos o tres para poder comprar el libro. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández, a él también quiero agradecerle... A quiero agradecerle la, la idea de escribir este libro. La verdad que eh, cuando él vino y me dijo que lo angustiaba, lo angustiaba por ahí las cosas que se decían de mí, de Néstor, de los chicos, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra relación. Como pareja dice me dijo... Yo que los conocí a los dos juntos y los vi, me da mucha angustia eh, que se escriban esas cosas, esas mentiras, y vos tenés que salir a decir, a contar eso y tantas otras cosas. Y bueno, ahí empezó la idea de este libro. Y, y debo confesar que la experiencia de leer un libro es maravilloso, pero la experiencia de escribir un libro es impresionante a los que como a mí me gusta la palabra ya lo saben no no es ninguna novedad el libro te da la posibilidad de la palabra perfecta como te digo yo porque cuando uno habla en un discurso uno ha escrito discursos eh, o los ha pronunciado eh, o ha escrito documentos pero el libro te permite la palabra perfecta porque es como que lo miras eh, lo corregís lo pensás, lo volvés a mirar, lo volvés a leer, pero al mismo tiempo que el libro te da la, la palabra perfecta, te dan también se independiza en un momento dado el libro de vos, o por lo menos eso es lo que me pasó a mí, yo cuento mi experiencia, no pretendo que sea una experiencia para todos, es la mía. Eh, el libro se independiza un poco de, de, de mí, de quien lo escribe, y comienza a, a demandarse otras cosas, porque originalmente el libro iba a ser... El, el título Néstor y yo, eh, y yo la agregué, y nuestros hijos también. iba a ser eh, el memorándum de entendimiento con Irán. Eh, bien de familia, que era no, nuestro patrimonio. Y dos o tres temas más. Y, y después el, el libro fue independizándose, creciendo y ocurriendo también. El libro fue ocurriendo. Porque... Yo lo empecé a escribir en abril, en abril del año pasado. Y recién en diciembre tomé la decisión de que tenía que terminarlo y que presentarlo hoy, 9 de mayo. Y se fue independizando y fue incorporando otras cosas y fue creciendo en mí la necesidad no sólo de aquella cosa que me había planteado Alberto originalmente, sino al contar la historia mía y de Néstor. Me empecé a acordar de lo que había vivido allá cuando nos casamos, eh, el país, nuestra vida, los hechos que fueron sucediendo, y me di cuenta que sumado eso al hecho inédito de, de haber estado casada con un presidente y después yo misma ser presidente en dos oportunidades, más todo lo que pasó en el país y lo que está pasando, me planteé que era muy mezquino, muy egoísta, muy poco y muy mediocre y muy chato escribir una cosa de uno nada más. Y me pareció que, que tenía que escribir cosas que le sirvieran a otros y que nos sirvieran a todos también. Que nos sirvieran para reconocernos en la historia de lo que vivimos como argentinos y como argentinas durante tantas décadas. Desde las distintas posiciones, de los distintos lugares que todos y todas siempre tenemos. Eh, yo no creo en los neutrales, se habrán dado cuenta. Creo que para... Para neutrales están los suizos. Eh, no, los argentinos no somos neutrales. Y bueno, eh, yo no soy neutral, nunca lo fui, ni lo quiero ser, ni lo voy a ser además. Quiero si, eh, y me siento profundamente argentina y me parece que después de todo lo que he vivido, es necesario también transmitir vivencias, experiencias, sobre todo porque pocas veces en la historia se da, y lo explico en el libro, el traspaso, la determinación de un gobierno, de una determinada orientación política que puede cumplir con tres mandatos, nada más ni nada menos, cuando en la historia nuestra no es precisamente generosa en este aspecto. Y al mismo tiempo por ahí sucederle otro gobierno de otro signo, y de repente podré experimentar en en ese lapso tan corto, porque en definitiva estamos hablando de muy pocos años, no estamos hablando en términos históricos, poder experimentar y poder corroborar o sentir, bueno, cuando hiciste esto, cuando pensaste esto, cuando dijiste esto, cuando se decía que si hacías esto ibas a tener éxito... Eh, Por eso el libro, lejos de plantear enfrentamientos o peleas, creo que es una interpelación, pero una interpelación a todos. Una interpelación a las dirigencias, no solamente políticas, sino sociales, sindicales, empresariales, culturales, intelectuales es también una interpelación a la sociedad en alguna parte del libro o en algunas partes del libro interpelo mucho quiero decir algo que es lo que pienso y lo que siento como siempre puedo estar equivocada seguramente pero déjenme decirlo al menos yo la verdad que después de todo lo que hemos vivido de todo lo que hemos pasado yo no creo que en sociedades maravillosas y perfectas que den malos dirigentes ni viceversa yo creo que hay algo ¿no? de, de reflejo arriba de lo que hay abajo y viceversa también con nuestros defectos, nuestras limitaciones y entonces quise transmitirle fundamentalmente a los jóvenes que es mi gran apuesta, mi gran esperanza lo que lo que me tocó vivir lo que estoy viviendo y lo que están viviendo los argentinos también son momentos difíciles muy difíciles yo tengo registro de muchas crisis como, como las cuento en el libro registro la primera crisis allá en el 75 en la que uno la vivía como, no protagonista porque obviamente tenía identificación política, pero que podía protagonizar uno en aquel vendaval del mundo y de nuestro país, la primera crisis, el famoso Rodrigazo, lo que vino después, la noche de la dictadura, luego la democracia, la hiper, luego el 2001, antes el bonex Y entonces... Eh, Mi idea fue que yo tenía que contar y transmitir lo que había vivido, las cosas que pasaban, porque hay como una cosa en la cual nos quieren presentar la realidad o la historia como hechos inconexos y como si ninguno tuviera que ver con lo otro y como si las cosas sucedieran casi como sucede una tormenta o como sucede viento frío o calor y es cierto que la meteorología reconoce estos patrones de imprevisión pero lo cierto es que la política y la economía no tienen estos patrones de improvisación ni de imprevisión reconoce en decisiones en conductas en decisiones y conductas que, ojo, no son únicamente dirigenciales, son también sociales. Los argentinos somos difíciles y las argentinas también. Somos difíciles. Y creo que muchas veces también, como todos, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo, nos movemos a partir de la información que, con la que contamos o con la que creemos contar o con la que nos quieren contar, que es otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro, en la última parte, en el epílogo, hablo del populismo, ¿no? Y, y de esta cosa, de, del gobierno populista. Y, y bueno, es como que tenemos el cartelito, si pusiéramos acá, populista, yo sería una populista. Y la verdad que hay una base hay una base social en la Argentina que es compleja, no es solamente una cuestión eh, ideológica, tiene que ver también, porque yo, ustedes vieron que yo en el libro siempre hago apelación a que las ideologías o los sistemas de creencias también se apoyan en cuestiones que tienen que ver con la condición humana, con los sentimientos más profundos que se conocen desde Adán y Eva hasta acá, eh, en toda la historia. Entonces digo que muchas veces eh, se etiquetan o se ponen cosas. Y por allí sería, ustedes bueno lo habrán escuchado, planeros, eh, eh, los choriplaneros, y lo digo sin ánimo de confrontación ni, ni, ni discusión, simplemente para para reconocer una parte del libro, nada más, que me parece que es importante. Y la verdad que cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos en medio de una crisis muy importante en el 2003 recibimos el gobierno veníamos de la crisis brutal del 2001 y recibió el gobierno aquel presidente por ejemplo, entre otras cosas de deudas, etcétera, etcétera no voy a entrar en eso sino lo que voy con 2.300.000, de acá lo veo a Carlos Tomada, me parece, ¿no? Nuestro ministro de Trabajo desde el 2003 al 2015. Y me acuerdo que, que como lo señalo en el, en, el, en el epílogo, ¿te acordás, Carlos, cuando te llamé por teléfono no para confirmar el número? Porque no sabía nada, porque no sabía nada. No sé si lo imaginaste, pero tampoco. No, no, nadie se lo imaginó. <risa> Y bueno, y lo llamo para confirmar el número. Me confirma, claro, que aquel 3 de junio había firmado el pago de salarios de 2.300.000 planes, jefes y jefas de hogar, que era el instrumento, un instrumento importante que había tenido el anterior gobierno que encabezaba el doctor Dualde y como ministro Roberto Lavagna, para paliar la terrible crisis del 2001. Y cuando nos tocó entregar en el año 2015 el gobierno de aquellos 2.300.000 de planes, solamente había 207.000 que eran Ellas Hacen y Argentina Trabaja, porque habíamos generado millones de puestos de trabajo, porque habíamos porque habíamos generado millones de puestos de trabajo que permitieron a esos planes de jefes y jefas de poder encontrar una ocupación y sin embargo el actual gobierno cuya base social principal no le gusta, no sin sin silbidos ni nada porque no vale la pena y además porque quiero también decir algo sobre esto que no es solamente lo que nosotros pensamos Ay, los que tienen plata o, no, no, no Hay gente también humilde, trabajadora. Seguramente ustedes conocen alguna mujer que se levanta a las 5 de la mañana en el conurbano bonaerense para venir a trabajar a casas de familia acá en Capital y, y no está de acuerdo porque dice, ¿por qué si yo me tengo que levantar y trabajar tanto? Otros cobran esto sin hacer nada. Creo que es una discusión que hay que darla Y creo que es una cosa que tenemos que analizar. ¿Qué cosas operan para que en una sociedad pasen estas cosas? Sin enojarnos los unos con los otros. Simplemente tratar primero de comprender, de entender, para después resolver. Es imposible resolver bien si no se entiende ni comprende la magnitud, la densidad y la profundidad de los problemas. Pero pero sí pero sí es, pero sí es importante conocer y tener la información correcta, porque por ejemplo, el gobierno que yo dejé con 207.000 planes sociales hoy tiene 467.000, casi medio millón de planes. Muchos más que los que tenía el gobierno de los choriplaneros y planeros. Y entonces, y entonces, me parece que mucha gente decide sobre información que no es correcta. No tienen tampoco la culpa de no tenerla. Pero estas son las cosas que me llevaron a, a describir experiencias. Y creo que sinceramente, compatriotas, estamos en un momento muy especial de nuestro país, de nuestra historia en el que es necesario aportar este tipo de debates y de discusiones y sinceramente como lo digo y este tema sinceramente realmente es un tema un, un título que me pareció cuando lo vi que era lo que yo digo cada dos minutos sinceramente me parece tal cosa sinceramente me parece la otra yo creo sinceramente que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 un lugar histórico o desde una posición determinada para muchos argentinos y argentinas es el sobrevivir todos los días y cuando hablo de sobrevivir lo digo en términos literales no en términos literarios y entonces es necesario que todos pongamos ese esfuerzo para hacerlo sin clichés ni lugares comunes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 Miren, yo me acuerdo el pacto social de Perón y Bergelbar, un gran dirigente empresario, nos hacen falta también dirigentes empresarios de esta magnitud, nos hacen falta dirigentes empresarios que piensen a la empresa como un instrumento de desarrollo del país y no solamente como instrumento de desarrollo personal, que está bueno, porque para eso sos empresario y para eso querés ganar plata, pero tenés que entender que para que tu empresa sea más grande y ganes más plata tienen que ganar todos y tienen que comer todas si no es muy difícil si no, es muy difícil si no, es muy difícil entonces creo que creo que yo me acuerdo de aquel gran lo digo en el libro, sin que nadie se enoje ni se ofenda, por favor, muy lejos estoy de querer ofender a nadie pero creo que el último gran dirigente empresario que tuvo el país fue José Bergelbar Y me acuerdo, y me acuerdo de, de aquel pacto, aquel pacto social que fue bombardeado, un momento difícil del país, un momento de violencia política, sí, pero yo tengo muy presente ese 12 de junio cuando a la mañana es algo que se oculta normalmente pero todo el mundo se acuerda del Perón que dijo llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino pero antes de ese Perón que nos regalan siempre hubo otro Perón que habló por la radio esa mañana denunciando que no se estaba cumpliendo el acuerdo social denunciando que había especuladores que medraban con la miseria y con el hambre del pueblo y que él había venido a contribuir a la patria pero que si estas conductas de agiotismo creo que inclusive, yo no lo recuerdo exactamente pero creo que en su discurso hasta mencionó la palabra del agiotismo y de lo que se estaba haciendo que él estaba dispuesto a renunciar, es por eso que la gente sale a la calle, porque nadie les explica a los que no vivieron esta etapa por qué salió la gente salió la gente a la calle. ¿Qué fue? ¿Que fueron a, a despedirlo a Perón? No, no. Perón había hablado muy enojado por la mañana en la radio diciendo que el sector empresario no estaba respetando el acuerdo social y que si era necesario él no estaba dispuesto a seguir de esta manera. La gente, ante el temor de la renuncia de Perón, salió a la calle y esto es el 12 de junio. Yo estoy absolutamente convencido de que si Richie le, preguen, le pregunta acá la salida, no estoy hablando a cualquier en cualquier lugar, acá la salida, ¿por qué salió la gente ese día, el 12 de junio? Van a decirlo para despedir a no y no es que no sepan, imagínense el resto. Entonces, ¿con esto que quiero decir? Que aún con la magnitud, el volumen y la envergadura de un Perón que había sido el, el firmante de aquel pacto, de un José Belgerbar, pasaban estas cosas. Por eso digo que es necesario un contrato social de los argentinos y las argentinas. Yo creo que si tuviera que ponerle un título, le pondría un contrato social de ciudadanía responsable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 me acuerdo, me acuerdo cuando, cuando impulsábamos el consumo y el mercado interno y nos decían que no teníamos que calentar la economía, como si uno pudiera tener un switcher no donde lo bajo un poquito, lo subo otro poquito. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. La economía vuela, tienen... Uh, el índice de desempleo más bajo desde hace 50 años la economía teóricamente deberían la reserva federal subir la tasa de interés para precisamente que la economía baje no algunos se dieron cuenta que tenían que volver a generar trabajo industrial adentro del país para volver a generar riqueza Sería bueno que aquellos que viajan tanto para allá y escuchan tanto las cosas que les digas en allá, imiten lo que hacen allá. Imiten lo que hacen allá. Pero bueno. Yo no sé, mi querida Presidenta, cuánto dura la exposición de alguien que... Porque ustedes saben que lo mío puede ser muy largo y la verdad que, que no, que no quiero que sea tan largo. Quiero sinceramente que este libro le sirva a los argentinos como un instrumento de discusión, de debate, no porque tenga la verdad sacrosanta ni sea ni el Talmud, no es ni el Talmud, no es la Biblia y no es el Corán. Eso tengo lo, lo tengo absolutamente claro, es simplemente un instrumento para discutir, para debatir y a partir de la experiencia, porque lo que decimos ahí no lo decimos en un congreso de filo lo decimos después y con todo lo que los quiero a mis queridos amigos y amigas y compañeros y compañeros de filosofía pero eso no es teoría es práctica y experiencia dura dolorosa, con equivocaciones con aciertos pero con la convicción absoluta de estar haciendo de acuerdo a lo que uno piensa y siente lo mejor. Por eso me puse muy mi me supo porque con cuando estábamos con Juan, Juan eh, me hablaba de 20.000 o 30.000 libros que sería un éxito. ¿Y cierto? La verdad, Juan, dale. No tengas ah, la, estábamos dele... estábamos hablando con, con una escritora nobel o sea era el primer libro de alguien no le puedo decir vas a vender 300.000 o es un fracaso la verdad que la verdad que sinceramente si querían acariciarme el alma, lo han hecho, eh, quiero agradecerles a todos los que me han acariciado el alma, lo han logrado con creces, así que nada, como dije, empecé por el final con los agradecimientos y ahora finalizo con lo que normalmente está al principio del libro, es no. Quiere no con mis Estamos Estamos en el salón Borges, ¿no? Son incorregibles ya lo dijo Borges, son incorregibles ya lo dijo Borges, son incorregibles pero bueno, nada, quería quería contarles que por qué razón había decidido en diciembre ya con tanta antelación eh, presentar el libro el 9 de mayo hoy, hace 44 años hoy que en la plata en el registro civil número uno ahí en la calle 41 que no sé que no sé dónde está ahora Ntor y yo nos casábamos sí Hace 44 años nos casábamos en el registro civil tipo 6 de la tarde, ya haría unas dos horas y media. Ya estábamos en viaje a la casa de mi tía en, en Citibel, donde íbamos a hacer... ¿Está por ahí el negro Cuto Moreno? ¿Está por ahí Cuto? No, no sé si está por ahí. pues está... ¿Está en Tres Arroyos? Bueno, porque era uno que estaban en la fiesta esa noche, quería ver si tenía algún testigo también. Pero bueno... Eh, y, y cuando decidí que quería dedicarle este libro a Néstor, ya era tarde, no fue como, como fue que no te avisé a tiempo, pero bueno, no importa, era el 9 de mayo, era hoy, y la verdad que se lo dedico a él, pero ojo, no se lo dedico a él ni como político, ni como presidente, ni como está Néstor no necesita que nadie lo... él ya está en la historia yo se lo quería dedicar a él a él como como mi compañero al Néstor hombre al Néstor padre de nuestros hijos porque él él se lo merecía la verdad que uno cuando está en esto que es la política está acostumbrado y además tiene que estar acostumbrado a que lo critiquen hasta que inventen también porque no es nada nuevo pero siempre creo que hay determinados límites, ¿no? que son los de las personas en su en su vida. Después si no te gustó la política, puedes decir cualquier cosa, pero hasta negar lo que era evidente que era lo que lo conmovió acá Alberto, Alberto estaba indignado con esas cosas y bueno, y fue eso que me motivó a escribir este libro, que empezó siendo una reflexión sobre algunas cosas e intentó ser, no sé si lo habrá logrado, pero intentó ser una reflexión sobre nosotros los argentinos y las argentinas. Muchas gracias y sinceramente de corazón. Gracias a todos y a todas.